Saludos desde Interinet. En nombre de todo el equipo que hace posible Interinet Podcast Radio... ...les habla Fran Trujillo. Desde Tenerife, Canarias, España. Arrancamos con la frase... ...si te lo propones... ...puedes conseguirlo todo. Lo dijo el actor Michael J. Fox... ...en la película Regreso al futuro. Vamos a buscar hacer dinámica la presentación de este podcast y lo hemos dividido en capítulos eh, vamos a empezar por las dedicatorias permítame que las haga en silencio llegamos al capítulo de agradecimientos vamos a bajar aquí el guión y la primera tiene que ser a mi madre la mayor culpable ...de que esté aquí yo ahora por criarme con la radio como banda sonora en mi vida. Así que ella hay que darle ese Oscar eh, muy merecido. Bueno, eso ya lo dirán ustedes. A todo el resto de mi familia, a mis sobrinas, a mis sobrinos, a mis hermanos, además familiares. Al equipo que hace posible... Internet, encabezado por José Jiménez el productor general sin él, esta aventura en la vida no podría haber sido y la verdad que tenerlo al detrás ya eh, te da una paz importante para poder abarcar esta historia a Fran Medina, el creativo de sonido compositor de la sintonía y demás cosas por cómo lo vive cuando siente todo esto al Ross que se encargará de los efectos sonoros naturales que él fabrica y la complicidad por el proyecto que ha tenido en todo momento. A Adol, culpable mayor de que este podcast se llama así, porque fue el primero que le gustó el nombre y le sonó especial y diferente. A todos los demás colegas que están en mi vida o han estado, que han contribuido de alguna forma a que este sueño tenga hoy fecha de nacimiento. A toda la comunidad de podcast en lengua hispana, por su apoyo y en especial, permítanme al maestro Emerson Quevedo, que volverá algún día con nosotros. Hay gente que no lo conoce. Es una persona que nos ha enseñado en la comunidad de podcast en lengua hispana, vida. Y bueno, ya ha pasado este momento y la emoción que le va uno embargando... ...por ser el primer podcast de presentación y pese a las pruebas hechas se va anotando ahora. Vamos a comenzar con la historia. La introducción. Internet es un podcast de historias contadas por personajes en un barrio que hemos llamado Internet. Al final la red de redes se convierte en eso, por la cercanía que tenemos con sus habitantes... Desde México, Chile, Los Ángeles, España... Se crean unos lazos enormes. Me lo ratificó Javier Romero el otro día. Los países se... Vamos a ver que nos perdemos aquí. Se convierten en edificios con sus propias leyes. Pero con otros temas comunes. Internet también es la unión de todo a través de Internet. Si quieren, claro. Estamos para fusionar la radio y el podcast, o dicho así, lo nuevo con lo de siempre, con la magia del sonido o del ruido que hagamos. Estamos en la habitación libre haciendo la producción de este podcast y ya va llegando el momento de que se presente lo más importante, sus personajes. El saludo musical vendrá de la mano del Pop She Music, música segura para podcast. El tema de Ellosero, Sign Me, ilumíname, ilumínanos en este podcast. Comienza la historia, se presentan los personajes. Aquí, en Interinet, Podcast Radio.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 Se presenta el primero de los personajes que no tienen que ir por este orden, Inter. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues un saludo, soy Inter y soy un personaje de Interinet Podcast Radio. Mi labor aquí será contarles historias de una forma divertida de aquí, del barrio, al que hemos llamado Internet. Ya saben, si quieren a partir de ahora, pues vamos a intentar mirar de otra manera, ¿Cómo están pasando las historias en Internet? Vamos a conseguir que las vivamos. Muchas gracias, Inter. Vamos allá a conocer al siguiente personaje. Subimos para arriba. Pues ya pasamos a conocer al siguiente de los personajes Se presenta Ned ¿Qué tal? ¿Cómo estamos Ned? Hola, pues yo soy Ned y Soy un personaje de Internet, Podcast Radio Y estamos aquí para hacerles la vida más entretenida Si quieren, a partir de ahora Porque hacemos lo que sentimos Y sentimos lo que hacemos aquí en el barrio Gracias ahí net, gracias, gracias. Menos mal que he dicho bien tu nombre, ¿eh? que me he quedado ahí con todas las coplas y todo eso. Terminamos ahí la base musical. Y bueno, pues ahora también recomendarles que si quieren seguir la historia, la pueden hacer en el blog de Interinet, donde se está nuestro cuaderno de bitácoras que le escribe la historia interior de Interinet, sus personajes y todo lo demás. Y el sitio, ¿no? Inter. Exactamente, las 3 w punto punto com. El sitio de su recreo O nuestra casa en Internet Venga, para escucharnos, Inter, ¿qué hacemos? Pues está el reproductor en línea, que es yo y José Que están los últimos cinco podcasts Ya casi no me sale, que la palabrita podcast se las trae, ¿eh? <risa> venga, venga, a ver, a ver, a ver que venga, lo conseguimos, que sí, venga Tenemos también la cinta para, como recuerdo, cuando grabamos aquellos programas de radio, en cassette, pues ya digo, lo de juntar lo nuevo con lo de siempre, bajar el archivo de audio a través de la cinta y las cintas pequeñitas, los anteriores. Y si queremos suscribirnos, Ned, pues ya a lo mejor vienen los pasos explicados en el sitio web, eh, las tres W Pues muy bien, vamos a ver qué tenemos para allá, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Venga, nuestras vías de comunicación para contactar con nosotros el correo electrónico gmail.com Ya saben que pueden utilizar el Google Talk para comunicarse con nosotros. Y este se lo vamos a dedicar a Ramón Corominas del podcast de los colores de la ciencia. Y nuestro contacto por Skype, que es lo mejor Inter. Pues lo mejor va a ser ir al sitio y ir al enlace que esté ahí. Vale, este contacto de Sky se lo vamos a dedicar en este primer programa a Linusman y a su blog. Él sabrá por qué. Bajamos aquí un poquito más. Y ahora pues ya llega un poco el momento de la despedida, ¿no? En ese sentido. Pero les recordamos que al finalizar esto tendremos un extra audio. que viene a ser un extra audio, Inter? Pues un extra como lo do, algo así, ¿no? Una coseta que has inventado tú y. Vamos a ver si le gusta. Y exactamente ese extra audio que será de dos minutos aproximadamente lo podrán escuchar eh, después, no es obligatorio. Eh, le queremos dedicar también este extra audio a Rodrigo Valdés y a sus podcasts de Todos Mienten con el personaje de Pepe y Minuto Mac. Bueno, al final creo que nos hemos acelerado un poquito, pero entre la emoción y el tiempo, pues ya llegamos hasta la despedida. Gracias Inter, un abrazo digital y gracias Net, un beso digital. Gracias por estar al otro lado a partir de ahora nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna lo que ocurra primero bueno pues aquí comienza el extra audio bien pues exactamente nos ubicamos ya para hacer esta sección añadida ponemos aquí la trastienda un poco para ver las sensaciones que nos ha dejado La grabación de este primer podcast ¿Qué sensaciones hay, Inet? Eh, bueno, la verdad que, que hemos estado emocionados Quizás se ha notado mucho, pero no, Yo creo que se ha notado, ¿no? Pero eso lo hace más fresco y más natural Y que la gente así lo, lo pueda vivir más yo no sé, Fran, porque llega y se me quita riesgo ese loco con Windows Porque tú imagínate que tenía que haber esperado Ubuntu, ¿no? loco con Linux Pero no. no Es que ya había que, que salir ya. Había que salir ya con el podcast y Salir ¿Saldremos esta noche para la laguna? O... <risa> vamos a ver, vamos a ver o sea, que se pueda Pero sí, digo, disculpen La parte que, que se nos ha ido más acelerada Más tal, pero esto es la forma natural Uno no es profesional, ¿no? Y todas estas cosas Y, y tampoco puede quedar allá como un tal ¿no? Y aparte con la muchiquita que ha aparecido como un DJ ahí no, con la caña no sí, la verdad que, que la emoción cuando escuchemos en la mezcla va a ser va a ser que nos hará alucinar un poco Así. pues nada ya digo estamos grabando este extra audio medio como un formato nuevo y que queremos añadir a a lo que es la forma de hacer un podcast y ya estamos viendo el tiempo y, y ya se consume más o menos los dos minutos que habíamos dicho Pues esta es la trastienda... Y a ver si te, te salen un poquito menos las voces... Porque al principio... Aparte que no me iba a dejar hablar mucho... Porque ya lo veía ya anotándonos las pruebas... Pero pensando más en hablar tú... Ahí las voces se quedaron medio... Atrás, ¿no? Después ya fueron un poquito mejor parece... a ser la costumbre... ¿eh? Que siempre va a estar metiéndose conmigo... Eh, te, no quiero cambiar cosas del personaje... El personaje es así... Y ahí estamos... Oye, venga, gracias... Un saludito... De nuevo, y, y neta, alguna cosa más que añadir Nada que Esperar ya, subir el, el audio para internet Subirlo con una cuerda, ¿no? sí, Más o menos, y estar ahí Y gracias Gracias a los dos, saluditos Saluditos Y recuerden que la historia Continúa